El torneo solo hay que hablar maravillas Solo hay que hablar cosas buenas. Cosas que, que este equipo ha demostrado que, que, no ten, que no ha tenido ningún otro equipo en el torneo. Hasta no te puedo hablar. Todo bueno. La verdad que vinimos un poco sin ser favoritos, sin, sin tener ningún nombre y hoy estamos con una amenaza colgada. La verdad que tenemos que ser muy agradecidos de, del lugar donde estamos, pero también saber que, que hemos hecho un torneo espectacular y que la Argentina se merecía tener este torneo por todo lo que trabajamos. Tal vez es prematuro justamente eso, pero analizadora, pero son los segundos del mundo están en la final, dos de los mejores futbolistas. Ahora me siento una mierda, ¿no? Pero bueno, eh, creo que con el tiempo lo vamos a valorar muchísimo. La verdad que tenemos que tener un, recordar esto como un torneo espectacular, maravilloso, un torneo muy bueno en el que demostramos un, un basquet brillante y que no, en el último partido no, no lo hemos jugado bien, es la verdad. Pero bueno, hay eh, que seguir con la gente en alto, dentro de menos de un año tenemos un torneo muy muy grande. Esa es la, la conclusión, ¿no? Que fueron cumpliendo con todos los pasos que, que se venían pautando para, para este proceso, ¿no? De, de ir continuando, de continuar el, el, lo que venían haciendo de clasificaciones, eh, de, de, de, de, de la clasificación mundial digo, y todo lo que pasó adentro, ¿no? Sí, obviamente, nos fuimos alimentando durante el torneo del rival pues, que teníamos enfrente. Iríamos más y más y más y obviamente eh, hay días que las cosas no salen, la cola no entra, eh, ese día ha sido hoy y bueno, tenemos que estar con la frente en alto porque el torneo ha sido espectacular.